Filmografía. Katia Lara. Directora. 2019. Berta Soy Yo. Digital. Honduras. Estados Unidos. Telco Producciones. Escena en 100 minutos. Consultado el 23 de abril de 2019. Sam Vinal. Director. 2017. Berta Didn't Die. She Multiplied. Berta No Murió. Se Multiplicó. Digital. Mutual Aid Media. Escena en 30 minutos. Consultado el 23 de abril de 2019.